Shut up! Kaizo, kaizo ongietorri horri bultzakara. Bueno, Mikel, zer, zer, zer dagoago gaur? Haupa, lehenik eta bain ongieto guztioi. Ba gaur, e, lehenik eta bain anti fronteko kideekin edo lagunekin elkarrizketa bat egingo dugu eta berta ba, imperialismoa aztertuko dugu. Gero itaiarekin egongo gara, ba, martxoak sortziko e, egunaren harira bere berba egiteko eta azkenik ba, kaisa bankeko E, lagunekin egongo gara, ba bereien intxumizio judiziala ba, kontatuko diguten nondik gnora joan den eta gai hauek aztertuko ditugu. Maina, bueno, hasaio hasi aurretik lenik eta baino e, gustatuko jakunazpimarratzea aste hontan martxoak amabian, an e, eh ostegun hontan, hain zuzen ere, ba Natoren aurkako ekitaldi ekimen bat dagoela manifestazio bat Bilbon. Eta guk, ba, beste kolektibo batzuekin batera ba parte hartzen dugulako, ezta? E natorries izango saio. Eh, gerrainperelistaren aurkako protesto bat izango da eta plaza Lictikotik urtengoa, 7etan. Orduan, eh, denoi luzatzea gonbidapen hau eta ba, bertaratzea. E Garrantzituta da gaina e, egunotan. Da mm. bueno, e bai ba eh de Domeka, Domekan, e, egin zen eh ekital, bueno, manifestazio bat eh Deustuko auzoan eta bertan izan ginen bai. Bai, hori da, unbat pertsona bildu ginen Jon Birenari Deustuko bizilagunaren egoera salatzeko eta aldarrikatzeko. Ze, bueno, 30 urte espetxean, 4 urte hasian eta bueno, ba dena dago. Aurreko saioan eh, elkarrizketa bat egin genuen, genuen bere jaia, e, gaia jorratzeko eta bueno, ba, amnistia osoa askatzen dugu preso politiko guztiontzat eta ba egon ginen, ba. Yoniba, Uriba Besa, Emate Oida ¿Qué tal? Bueno eh, eh, Apiri Yen Nebai Isango y tú Yarduna al dicho Batshuk ¿No? Estaremos ahí unas jornadas Antiimperialistas eh, este abril En la que bueno, Seguiremos trabajando El antiimperialismo eh, Cada día más necesario Totalmente, totalmente Sobre todo porque creo que Eh, hemos caído mucho, eh, bueno, doy la perspectiva también desde lo que es América Latina, una perspectiva que hablar de imperialismo es una cosa que queda por allá como lejos, ¿no? Dice como, no, ya pasamos la de los imperios, o igual es como que no queda porque, eh, no sé, hacía parte de, de la constante retórica de, de, del comandante Hugo Chávez, ¿no? Entonces era como que sonaba una cosa trasnochado, como que no se entendía, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Y y creo que hoy en día, eh, justo con este reacomodo, reordenamiento, valga la redundancia, del orden mundial, pues creo que lo estamos viviendo más que evidente. Entonces, este caos que aparente ¿no? que, que de alguna forma nos nos causa ansiedad, escozor, incertidumbre, pues bueno, son precisamente eh, respuesta a la agudización de lo que es precisamente la Eh, el imperialismo y todos sus tentáculos precisamente, entonces creo que es fundamental eh, nuevamente eh, sentarse a leer a Lenin ¿no? cuando explicaba precisamente que era el imperialismo como fase superior del capitalismo y de seguro que nos va a traer muchas, muchas más claridades sobre cómo abordar este este, este momento histórico por el que pasa, me da un poco de risa, recuerdo un meme que estaba viendo hace unos días es como si lenin estuviera aquí nos diría qué hacer pero pues bueno ya es necesario volver simplemente sobre sobre las bases volver a leer la teoría y aplicarla nuevamente con, con acciones desde todos los frentes que nos permitan eh, bueno enfrentar y capotear esto y, y por supuesto con con, la, con el, el optimismo siempre arriba de que vamos a darle la vuelta y vamos a, a, a tomar el, el toro por los cuernos para darle Vuelta totalmente esta situación y alzarnos con la victoria. Vamos sí, que vamos. Sí, no, no, no nos casamos de decirlo. no En esta época de empobrecimiento de unos muchos y enriquecimiento de unos poquitos, aquí lo que hay que hacer es plantar cara, plantar cara y dar la batalla. Aquí solo le sube en el sueldo a los cipayos, que, que, que son los que nos aporrean cuando pedimos nosotros que nos lo suban. O sea que... Exacto, y aparte pues eso, no entender solamente el antiimperialismo como la solidaridad con el tercer mundo, con el global sino como de una forma militante y tenemos que hacer el derrotismo revolucionario que decía Lenin en nuestros propios estados, contra nuestros propios estados imperialistas en el norte global y luchar por la derrota de los mismos desde el corazón de la bestia y es la mejor manera que tenemos de ayudar al global y de derrocarnos a nuestros propios gobiernos para... ...y está tanto lucha la lucha por el socialismo como por la lucha por la liberación nacional que tiene que ir intrínsecamente ligada a la lucha internacionalista. Por lo tanto, creo que es una jornada muy completa porque aparte los de tres días tocamos creo que tres puntos muy importantes como es Avilala, como es el Eje de Asia Occidental con el tema de Palestina, los compañeros que traemos de la de la brigada, Le Leila Ganem, o sea, Leila Halet Y el tema de, de la agresión de la OTAN a través del régimen nazi de Ucrania contra contra encima, Rusia Encima tenemos una noticia nueva al día, básicamente Que se pues bueno, extiende también a otros países de Europa como pues Serbia Que está viviendo su propio Maidan 2.0 Con sus hooligans ahí en el Parlamento Y bueno, sí, sí, jornadas a las que os invitamos a, a participar sin duda 3, 4 y 5 de abril Bai, eta, bueno, nik uste dube, bai, bai, dugu behar, Carlosek eta Guillermo kesan daugien bezala oso importantela erraminta hau. Bai, e, elikadura politikorako, ze beharrezkoa da, ez? beti egiten esaten dugu, ba, e, borroka ideologiko hori. Eta aprorotxatzea, aprorotxatzea kimen hauek, eta saio hau ere bai. Ze zei honetan hitz egingo dugu imperialismoa zere bai, hitz egingo dugu azkenean e, gai hauek beti etortzen seizkigu. Eta, ba hori, ba martsoa eta pirila, ba, interesgarri daukagu eta eta bueno, ba, parte hartzera gubidoten zaituzteko. Haupai, hongietorri bultzakara. Laro gita masazpi irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. Laro gita masazpi irratia ametxe egiten duen irratia. Laro irratia Bueno, y aquí pasamos ahora a hablar con Manu, un viejo conocido de Bulcha, militante de la Antiimperialist Front, que nos viene a contar un poco sobre la nueva campaña en la que están sumergidos, ¿no, Carlos? Efectivamente, tenemos a Manu, de la Asociación Belga de la Antiimperialist Front. Como dices, amigos y compañeros, que ya les trajimos a Guernica en unas jornadas antiimperialistas que hicimos. Buenas, Manu, ¿qué tal? Buenas, Egunons. Eh, uno, camarada Bueno, pues yo creo que lo primero de todo Quizás eh, coméntanos un poco ¿Qué es AIF? ¿Qué es Antimperial y Front? ¿Quiénes los conforman? Eh, ¿A qué se dedica principalmente Antimperial y Front? Sí, primero te, Os quería decir algo eh, Yo nací en Bélgica Y no hablo muy bien en castellano eh, Pido disculpas a los oyentes, los oyentes Primero Segundo, eh, decir que eh, Daros las gracias porque nos habéis acogido En en oscarería como con fraternidad con, con ha sido eh, enorme para nosotros y sobre todo porque mmm, de la Antinida Imperials Fontenverica hay militantes que eran muy activos en los años 80, 90, 2000 con la, el, el movimiento de liberación nacional vasco y luego de la rendición militar y de la traición ideológica eh se quedaron yo también como huérfanos y venía con vosotros y ver que la lucha sigue, que Oscarería sigue en la vanguardia del movimiento antifascista, antiimperialista... poder comentarlo en Bélgica luego ha sido ha sido muy positivo eh nos habéis influenciado porque justo al llegar de, de vuelta hicimos un acto de de homenaje a Alexis Castillo Eh, también aquí, se eh, habló mucho de él, se va vamos a hacer otro acto el 8 de mayo, el día de la victoria, y es que casco. Y luego, el Antiimperialist Front eh, es una organización internacional que intenta eh, luchar contra el imperialismo, mmm, juntando fuerzas, eh, las fuerzas de, de todos aquellos que resistan. A este sistema eh, bárbaro y si sí, tenemos mucho muchas compañías muchos modos de acción diferentes eh, te puedo comentar que hay compañeros de muchos países organizaciones frentes sindicatos movimientos sociales y Todos juntos eh, trabajamos de forma de, de asamblea general no y esa es la, la idea, juntar fuerzas mm, y el imperialismo es un pulpo con muchos tentáculos uh -huh. y atacarlo eh, en cada uno de ellos. Uh -huh. Perfecto. Desde aquí, de hecho, animamos a toda la gente a seguir sus, sus redes y demás, todo lo que colgáis, incluso a firmar las campañas que colgáis. Nosotros hemos firmado todo lo que hemos podido apoyando las campañas, participando. Llamamos a todo el mundo a participar en el Antiperellifrón porque nos parece que lleva una muy buena línea y demás. Pues bueno, antes también queríamos, hemos visto eh, estos días, ha muy presente la, la campaña de Joseph Dallá. Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado con esa sentencia, porque al final no ha salido. ¿Cómo os habéis implicado vosotros en, en la lucha por la liberación de Joseph Dallá, etcétera? Y así lo ponemos un poquito encima de la mesa. Sí, bueno, de, de forma general eh, la lucha por la liberación de los presos es eh, un tema muy importante para nosotros. En eh, son nuestro honor, eh, hay que sacarlos de, de allí. Uh -huh. eh, no solo um, como marxista-alunista uh, nos focalizamos sobre eh, ellos, pero sobre todos los eh, prisioneros que, que resisten. Por ejemplo, hicimos una campaña eh, por una anarquista, eh, Alfredo Cospito, eh, y nos juntamos delante de siete embajadas al mismo momento. Y eso es un poquito la, el ADN de... ...de la antiimperialización... Eh, ...estar con aquellos que resistan... ...y Sosabdala... ...es uno de ellos... ...el gran camarada... ...de origen libanés comunista... Eh, ...que tanto... ...han reprimido... Eh, ...puedo recordar... ...a los oyentes que... ...él eh, ha venido a París... Eh, ...a luchar contra el imperialismo... ...en Europa... ...donde esté... Y con su grupo hicieron dos acciones armadas, eh, que era de ejecutar a un, el número 2 del Mossad en París y a un alto cargo de la CIA. Eh, le detuvieron después de dos años y directamente eh, Francia lo quería liberar en un acuerdo entre rehenes que tenían... ...los camaradas en Líbano... ...y se opuso en Estados Unidos... Eh, ...George abdala es el prisionero más antiguo... ...creo, de Europa... ...lleva 40 años en prisión... ...aunque puede ser eh, liberado desde el 99... ...y es un, un acoso político... ...no tiene nada que ver con lo judicial... ...lo que está sufriendo el compañero... Eh, eh, ...en 2014... Eh, ...recojó sus cosas y va a salir... Había una decisión decisión judicial por al final de su liberación y unos minutos antes de salir eh, recibe Manuel Valls. Si hay oyentes catalanes, eh, lo conocen sí. de mala fortuna. Eh, recibe una carta de, de Clinton, de la Girari, diciendo que no, no puede salir y directamente lo vuelven a poner en su celda. Eh, ¿Por qué? Porque él, Raúl Abdala, nunca nunca reniegó de... ...su compromiso de sus ideales, de resistencia, de lucha armada, de comunismo... ...y esto asusta mucho, mucho al imperialismo, encima si una persona así que querían, querían ponerlo a la sombra... ...que nadie se entere de él, destruirlo y una vez destruido ideóricamente... Dejarlo salir como un ejemplo, ¿no? Que la gente no se atreve a luchar y ha sido todo lo contrario. Es un símbolo de resistencia en, en el mundo entero. Y alguien que, que llevó la lucha armada aquí en, en Europa es muy peligroso. Eh, creo que ya son 12 eh, las cosas que, que presentó para ser liberado. Eh, fijaros que la última se abrió eh, el 7 de octubre de 2024. ...no a fecha más <risa> casual para otra vez hacer el poner expresión preguntárselo por la lucha armada y él siguió con su compromiso. Ahora tenía que salir en abril, pero otra vez eh, se opusieron los americanos y eh la jueza dijo que en eh, no estaba claro cómo iba a devolver el dinero. Eh, que le pidían por, de compensación por sus acciones y que creo que son 15.000 euros directamente al gobierno de Estados Unidos. Y sí, sigue la causa, eh, sigue la solidaridad. El día eh, antes de su de, de, de la fecha de la decisión de, de la jueza eh, hubo acciones en más de 40 ciudades, eh, en Oscarería también, Y sí, eh, creo que hay que seguir la lucha. El Zaw Zabdala ya derrotó a nuestro enemigo. Es un símbolo de la resistencia. Es un símbolo para eh, una nueva generación que luego del 7 de octubre se interesó otra vez, o nuevamente para muchos, a la causa del pueblo palestino, a su lucha. Y él lleva la causa palestina ¿Dónde tiene que ser, no? Eh, no es una causa sí. humanitaria, no estamos pidiendo un alto el fuego, estamos pidiendo la, la liberación de Palestina y esto es un, únicamente será con eh, a través de la lucha armada y que una vez eh, una Palestina independiente eh, conquistada, el, la verdadera liberación será con un gobierno socialista, ¿no? Pues efectivamente, o sea, como bien dices, que creemos es, son las causas políticas las que les han llevado a prisión, son las causas políticas las que están impidiendo que salga de prisión, son las causas políticas las que le han cometido un símbolo de la resistencia y por eso, y más ahora mismo, como dice el 7 de octubre, sería un símbolo de la resistencia en la calle y prefieren tenerlo ahí. Pero bueno, aquí ahora tenemos el ejemplo hace poco, Manuel Pérez Martínez, camarada Arenas, también 30 sí, años, sí, sí. ha salido hace poco, igual con la cabeza bien alta, como entró. Eh, con el puño levantado. Exacto, aquí hace poco, justo este fin de semana eh, hemos estado en una manifestación, por John, 30 años también, aquí también, pues como ya sabéis, también muchos presos con tren largas condenas pero bueno, mantener la resistencia adentro, el apoyo fuera al final George Abdalá se le arrancará de la prisión y, y toda nuestra solidaridad con los que hacéis todas las campañas, llamar a, a toda la gente a ...hacer todo lo posible por poner el nombre de Joseph Dalai en la calle... el del resto de presos políticos, comunistas, antifascistas, etcétera... ...y como bien dice, la lucha por ellos es muy importante... ...y bueno, pues quizá para... comentarnos un poco qué opinión, eh, así en líneas generales... Eh, ...hay quizá ahora mismo... Muy, eh, ...hay un gran, una gran confusión con el imperialismo... ...por lo tanto, cómo, cómo tiene que ser el antiimperialismo... ...cuáles son los ejes principales en los que pivoteáis vosotros... ...como antiimperial y front de qué es el imperialismo, brevemente... Eh pues mira sí hay una confusión, en eh, el imperialismo como concepto eh, político lo lo fundó lenin y es bastante científico hay cinco criterios mmm, que cumplir para ser considerado imperialista. No voy a entrar en, en ese tema sí, teórico no, ahora no. eh pero ahí parece que hay gente que, que superaron a lenin ¿no? o que tienen que inventar otra otra palabra no. O, explicarnos un poquito todo, poquito cómo hacen para considerar a Rusia y China imperialistas. Eh, basándose sí. en la basándose en, en la definición misma de Lenin. Sí, sí, es, eh, es, es tomar a Lenin para no prostituirle. Sí esas teorías absurdas del KCAE, de la pirámide imperialista, de que todos son imperialistas, pero unos más, unos menos, esas, esas absurdeces que, bueno, pues al final lo que hacen es eso. ¿Cómo vas a llevar a cabo una lucha antiimperialista coherente si ni siquiera sabes definir y qué es el imperialismo? ¿Y crees que es unas determinadas políticas de determinados países en vez de entenderlo como un sistema global de dominación del norte global? Entonces, bueno, por eso quizá que tenemos tan buena relación con vosotros, entendemos el imperialismo de una misma manera... Por eso creo que es tan importante eh, el antiimperialist front y que to en todos los sitios hagamos frentes antiimperialistas eh, eh, y demás y tener clara la posición de qué es el imperialismo para poder luchar desde nuestros propios países, en nuestros propios nuestro propio norte global contra ese imperialismo asesino, que no es más que la fase superior y última del imperialismo y que, como bien dices, solamente derribándolo podremos... Bien, bien dicho. Y para los oyentes, eh, tenía preparado un un, un análisis, pero eh, os aconsejo ir sobre el sitio web de anti Antimperialist Front, antimperialistfront.org, uh -huh. y tenemos un análisis de 50 páginas sobre eh, este tema con Rusia, eh, sobre lo que está pasando en Serbia ahora mismo, en Georgia, en Rumania, en Bielorrusia... Y esto también creo que es una tarea importante de la imp es que eh, cómo vamos a a apoyar las resistencias eh, en todo el mundo todavía o no es nuestra tarea eh, llevar armas bueno y pero tener un análisis eh seria y tal vez eh, eso sea un aporte bastante significativo del del frente a nivel internacional. Eh, organizamos eh, misiones fuimos a donbass varias veces eh, vamos a bielorrusia ahora estábamos en siria hace algunos meses eh, para ver lo que está pasando ahí porque uno de los tentáculos de, del imperialismo es la desinformación y es una tarea que colectivamente tenemos que, que asumir informar a nuestros pueblos eh, Creo que hay un, un, un gran trabajo que hacer y lo estáis haciendo en Oscarería en contra de la OTAN. Por eso en abril, eh, empezamos el año pasado con de acuerdo con las demás organizaciones del Frente, eh, hicimos una semana en contra de la OTAN donde participaron 22 ciudades, creo, eh, con acciones delante de embajadas de Estados Unidos, de, de bases americanas... Eh, y este año vamos a seguir por ahí. Eh, y hay mucho trabajo que hacer, eh, tenemos que hacerlo colectivamente, tenemos que sumar fuerzas. Eh no es normal que que solo los, los irlandeses estén delante de las embajadas o de las prisiones por presos irlandeses, y, eh en en en Oscareria para los para los vascos, y en Turquía para los turcos, tenemos que estar todo el mismo día delante de las embajadas de uno de estos países fascistas con el depresión de presión. Y... Sí, sí. Pues hecho, con... y hay mucha tarea que hacer no... sí, pues Mañana con... mismo nos movilizamos contra la OTAN aquí Sí, exacto es y, y... y bueno, qué decir, pues sí, qué vamos a decir eh, Invitar a todo el mundo a pasar por la página web Como ha dicho Manu, mm. a leer en análisis Sí, exacto, es y... quedarnos y... con esa incitación a la unidad de acción Entre todos los revolucionarios antiimperialistas del mundo Y estaremos pendientes de esas jornadas de abril Y a las que nos intentaremos sumar desde Bulsa y desde Euskal Herria, por supuesto Sí, nada, y yo acaba... bueno, acabar desde aquí dándoos un abrazo Eh, a vosotros también ya sabéis que esta es vuestra casa y un abrazo pues de huérfanos a huérfanos que conformamos esta gran familia como tú has dicho no pero que, que no claudica en estos tiempos de, de tanta traición así que nada bueno pues es que casco pues, es que a bursa al pueblo vasco por su lucha y ojalá nos, nos veamos muy pronto en la lucha y Estamos a algunos cientos de kilómetros, pero estamos juntos. Claro Así que sea, sí, Un abrazo revolucionario. Abajo el imperialismo, agur. Venga, agur. Y hay una sin dan ir a la cua, Andi are... Laro rati librea, en chute narizara. Emendago, surelecúa. Sin dan ir a la cua, andi ni sua. Y hay una isbaña, Hora nada mundua, iaion naiz baina zindan ira... Bueno, kaixo, bultxakako kideok eta entzule guztioi. Oin gerturatu gara Itaiak e, kombokatu duen Bilboko manira, beste hogeita lau mani kombokatu dituzte Euskaderri osoan zehar, baina bueno, e, gu Bilbokoan egon gara, eta bueno, maia eran juntatu gara nahiarekin. Eta bueno, eh galdera txokotzuk zuregin parte geratzego. hasteko bueno, eta kontektuan jartzeko, zeran sortu izan martxanen sortzea aldarri garena. Ze kontekztutan eman zen. Vale, bueno, just 두고 aprobetxatu nei izango dugun e, martxoak 8 eguna bera zabaltzen duen testengura be bai aurten mereziki reivindikatzeko eta eh aldarrikatzeko egunak berak e, duen karga historiko potente, ez? Apurat kontektuan jartze harren E, e, mila behar etxerun da marrean, Kopenagen ziren Europa osoko emakume sozialistak, ez? besteak beste emakumeen e, boto eskubidea, eta e, amatasunaren aldeko, eta horrein babes sozial e, e, eta borroka koiekez, maia internasional batean koordinatzeko, eta e, aldarri konjunto batzuko bai e, e, prestatzeko, eskubidea eta eskubide horiek lortzeari begira eta kanpaina politiko horren baitan Klara e, Zetkinek eta Keit Dunkerrek zitela delegatu alemanek e, emakumen egun bat e, proposamena eta e, bai, proposamen hori bota zuten, eta hau batez e, onartu zen. Eta sentzu horretan, e, guk on, onen ikuna ditu gure akurketa da, bain zuzen ere ez, e, proposamen hau, egunaren proposamen hau Efemeride utz bat, izatetik urrum e, zutearen kontu horrekin lotuta dagoena, ke baina hortik e, haratago, ba emakumearen boto eskubidea mundu mailan zabaltzeko martxan jarri zen e, ba, bueno, borrokaren pauso taktiko bat e, bezala ulertu bar dugu, ez? Eh ez zuten uzte emakume hauek e, eskubide konkretu horren lorpenak Emakumen eskapen totala, ekarriko zuenik ez, ni moito menos, baina bai uste zuten eta argi zuten e, emakumeen eskubide politikoen aldeko defensa hori ezinbesteko pauzu bat zela eta ezinbesteko aurrera pauzu bat zela, eh ba, bueno, txat eta emakumearen emantzipazioarentzat, ez. Beste gauzen artean beharrekoa zelako e, sistema kapitalistarekin amaitzeko norabide horretan, ez, sin momentu horretan, ba, bueno, ja Aziziren ikusten, emakume horiek nola sistema kapitalista berazen euren zapalkuntza beraz reproduzitzen zutena, es? E, ba, bueno, horrekin bukatzeko norabide horretan, pausutaktikos importante batzela, ez. es? Eta, zentzorreba, bueno, esan duan bezala, uneko juntural utz bat edi eh, lotutako errakzio bat izateetik urrun, ba, bueno, langile alderdiek, eta momentuko langile alderdiek... Lengu ba, ba, internazional ba, batera, eta, oh, bueno, ja. em duko maia batera. Baina, Naia, orain, ba, ni Kambotik ikusita ez, bai ikusten dut, igual, reivindikazioa apur bat, izitxuratuta edo, igual, feminismoaren zati batek, eh, igual, eh, bueno, eh, bila idela apur bat, eh, igual, eh, instituzioi xo, eta igual, eh, bai... E... Claro, gure, osa, kampaina netan ez, eh, precisamente karakter historiko, politiko, eta irautza jau aldarrikatzaren nabe bai dator, ikusten dugulako, eta gainera modu evidentean, maztxoak sortziaren eguna bera nahiko desitzuratu dela, eh, zeukan karga horri, gain jarri zailola, edo zaizkiola, diskurtza nahiko utxalak, oso generikoak, eh, el, el keinun, Feminismo somos todos... Eta ba, eh, genu... simbolikoekin, eragin duena, en última instantea, edo zeinek eta edo kanpainek, Eh, izan gure etxaiek ere eh euren jarri jarrialdizatea berdintasunaren eh emakumeen emantzipajea eta liberazionan aldeko aldarri guzti horiek, ez eragin ba bueno hain importantiak direnen aldarri bik bai pues guzti ez. Eh eta sentsorretan pues pues bai. Por bueno, el trabajador akendu, eso, akendu, eso es bakarrik o sea, geldia de la mujer. Claro, claro. Eh, internacional emakumeren eh, internacional alguna. eta en el momento en el que Eh, bai enpresarien hauetan eh, alderdi politikoen, eh, hauetan instituzionatu, hauetan egon aldiren hor lako aldarri hauek zugalai pues, eh, alko nolestan mazatik Red flag, egor, eh, eh, ja, red flag bat hor, ja, nabar muna, ez, eh? oza, pom, pom, pom Oso dago eh, Txapamorea jartzea eta eta eskatzen du gainera gauden kontekstua, eskatzen du diskurtzari buelta matematea, Ay, eta guna bera bat. guntatzea. Horri heldu nahi diote, gaur egun kontestu gainera erreakzionarioa, baina maia guztietan, eta nola es, bat, matxismoa goraka duanean, zer ze, ze, ze, ematen matendiozue gaur egun kontestuan mobilizatzeari? Bai, justo esan duzun bezala ez, e, evidente da ere goraka erreakzionario bat bizi dugula, eta horren baitan, esan esan gu, matxismoa delapurat puntade lanza es. Horrekin batera, ari zabaltzen eta normalizaten Toda lo malo, homofobia, machismo, sí, sí, radismo, eta saliendo ahi, lo peor de cada uno I con toda normalidad, iria guztiz, atzerakoiak, misoginoak Bai, ga ga gaine duetan zeuden, ni flipatzen anean ez, ezkenean Apur bat, perspektiaban ikusita, flipatzen anean ez, horrekin ez, osea, ze se nolako berakada edo atzerapauzu, nabarmenak ematen diren herri mugimendoan ere Eta bat gaine duetan zeuden gauza askorekin uh -huh. Gainera ematen ari da bai maila instituzionalean ez, e, ultraskuineko alderdien bitartez. Zeinak jari dira mailan jartzen e, gure oinarriko edo supuestamente ez ja gure eskuide formalak ziren eskuide batzu, jari dira hoiek bai. e, katzerera botatzeko neuurreak proposatzen baina baita egitaere, kaleemaian sari so sozialetan bai, bai, bai. eta horrelako bad. O sea, Etrelako no. horre nintzetan dira super porque pff, no o sea, desitzuetzen dira gainera asko gauza guztiak eta batez egitek gaztengan daukatelako inziditzeko eta kulturalki intervenitzeko kriston kapazidadea. Eta ari dira zabaltzen, pues, emakumearen irudi guzti sexualizatu bat, e, guzti sotxana, sumisoa, dizumanizatua guzti... Eta gainera biktimak eta borreroak nazten dituena. Es? O sea, no, porque los hombres tambien eh, son agredidos por mujeres, como bueno, es, aldepiko biolentze hori azkenean eh, astra hitzen duena, es? Pues benetako Eh, violentza estructurala, capitalismoetik eta, bueno, estatutik Eta gotere guztietatik Horregin, guztieta horregin lotutaregu analizagoetan dugunan Ose importantea lehar egitea, zintzotasunarik eta bat eh, Socialdemocrasiak eta alderdi progresistek guztienetan bete duten funtzioaren eh? ba. I de los tíos mismos, nosotros, de los supuestamente aliados que, baix, baix, baix, claro. que estamos aquí en los movimientos Eta azkenean be bai, bai hori ba bai da, palo bat gure, gure trintxerara Pila jartxeko, azkenean honi Pamuga jarri bat behar zailo, ez? Ze... Zein da gaurko egunerako? Ze izan da, ze, bueno, manian egon gara, bai. Bai, bueno, horri da... dukaz, aldarrik apena izan da, matxismoaren eta fasismoaren aurka kaleakartzearen beharraren aldekoa ez, eta batez ere, e, inzitzen, emakume langilok e, kapitalismoaren... edo, kapitalismoarekin bukatzeko irautzen eta borrokan, Bueno, sujeto activo aquí San de la eh... no, es que o sea... sí, sí, la parte oprimida es la, es la que tiene que tener protagonismo, centralidad y, no, y toda la reivindicación. Bueno, borrokarabatzeko militante activoak billagatzeko Eta ahorita ya guai funtio batuete txendu Bai, eh, oh, oh, eskerrikazko hortik joate agatikze eh? <risa> Nahidut eh, hortik joan eh, Italia, bueno, naiko berria den arren, bueno, o sea, militanteo que sagutzen dugu <risa> Baya bueno, guren txulen txako apur bat kokatu lan egiten duen Italia Que duze, da, gutxi gara beran bera laburrean Italia nen proposa mena egunero katasune eh? bai, bueno, da mogumendo socializaren eh, E, emakume antokundea, emakume sozialiston antoolakundea eta eta helgurumouan du, ba, bueno, alik eta emakume sektor eta kapa gehieno e, borroka sozialistara batza ez eta horretarako abalintzaak ba, sortze. Eta bide horretan ba, bueno, espazio desbloinak egrek ditu eta e, lan dinamika eta esparru desbro sortu ditugu. Izan indarkeria matistaari dagokion arlo horretan, ba, indarkeria em mataria aurre egiteko eta erasoi erantzuteko, E, Azanbladak e, eta eta espazioak gazo eta herri desberdinetan, e, gero lan ba, bueno, batez e, agitatiboa diskurtziboa eta ere kaleetan, Gero ere lan sektore feministatuari dagokionean ba, e, emakume desberkin eta sektore horretan borroka egon diren emakume desberdinekin egon gara ere. lanean, Laan aurrekotan ari desabortuaren inguruko kanpaina bat abortu unibertsaeta dua kanen aldeko kanpaina, bat abiara ziren nuen, eta ere bueno, garrantzia bastante ematen diogu formakuntzari, estabidari eta osnarketari narketari. Ez, azken fina gure e, itaiaren existentziaren eta, bueno, e, puntu importante bat da ere, bueno, feminismo instituzionalari egiten diogun kritika ez, Eita hori ba bueno, eh a liketa finen eta importantea da. Feminismotik jorratzen ari sen bidetik, ba bueno, ber, batetik datoritaia, es. Claro, claro, guri motibat diguna egiteko egiten dugun irakurketa eta egiteko lan egiten dugun lana da auziarekiko daukagun espiritua eta eta nai hori benetan amaitzeko problematika honekin eta horrek eskatzen du, egun, nahi gainean dauden, marko analitikoak eta proposamen politikoak e, muturrera eramatea. Eta modu kritiko batean aztertzea, eta benetan ikustea, honekin bukatu nahi dugu modu radikal batean eta eta errotik, ordan zer eskatzen du hau. Eta gure kasuan hau, no, sozialismoaren aldeko koutu batean e, kokatzen dugu eta otra duzitzen dugu. Vale, eta, bueno, baina bukatzeko, er, er, er, er, neska batek, edo emakomentuak, zurekin kontaktatunea bat badu edo zurekin moelitatu edo, zer. Zeran topa, non topa daiteke Itaia, bueno, kaleetan eta... <risa> bai, bueno, gaur egun Itaiako dauka lan publiko nahiko zabala, espazio eta zabaletan parte hartzen dugu, orduan, ba, bueno, martxan jartzen ditugu negitara guetara, sanblada da ireki etara itxaldi eta bestelako etara, pues, urbitzeko ba. animatzen dugu interesatu da dagoen jende guztia, sare sozialetan ere bastanta aktibia daukagu, orduan, ba. e, euskarri hori ere badago, beraz, pues, bueno, Eta zailasko horri. Ate, Hori da, horri da. Eranile guztia, taukau ate putxak ere baditu. Bueno, eskerrik <que> asko, naia. <xi> es vale. Iai yeah, hon da izbaaina zindan ira lekoa handiaren izua Laroa eta masazpi rati librea entzuten arizara. Hemendago zurelekoa. Zindan ira lekoa handiaren izua <inaudible> Yai unha isbaña, sin da nire lekoa, handiaren isua, noranada mundua, yai unha isbaña, sin da Bueno, pues ahora tenemos a Diego El Choren, aparte de un buen amigo y buen camarada y abogado, por lo que le entrevistamos hoy, activista de la plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara y encausado en el caso conocido como Los Ocho de Caizabán. Que por una protesta en, en la sede de, de CaixaBank, de Cabanillas del Campo, en 2017. Y bueno, ahora han tenido el juicio el 10 de febrero, pero bueno, bueno bueno Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Opa. Gracias por la invitación. Nada. Espero que, que vaya todo muy bien por allí. Y a ti por atendernos. Pues nada, cuéntanos un poco, para la gente que conozca poco el caso, cuéntanos un poco el caso de los llamados 8 de CaixaBank. Bueno, a ver, eh, el, si te digo la verdad, el caso del, de, de, de, de, de, este, de esta protesta que se que fue en, fue el 5 de diciembre del 2017 en, en Cabanillas del Campo, eh, la protesta en sí no fue una protesta de las más intensas que ha llevado la plataforma de afectados por la hipoteca. Realmente fue un caso de una negociación que se estaba llevando a cabo con, con CaixaBank, y también con mediación incluso del ayuntamiento de Cabañillas del Campo que había con el cual eh, teníamos establecido una mesa eh de para cuando se diera un desahucio de una de una familia en el municipio activar el un protocolo de mediación que teníamos que que teníamos con ellos en el caso de CaixaBank se había comprometido a esta familia a no a no desahuciarla, bueno, Paola era la madre de la madre de tres madres solteras, tenía tres hijos y además estaba ella estaba ocupando una vivienda eh, que era una promoción abandonada que había en, en este pueblo y que eh, CaixaBank se le había quedado pues bueno, pues estas historias de la época de la burbuja inmobiliaria que se habían quedado colgadas y que finalmente se las queda un banco, ¿no? La cuestión está en que existía un compromiso verbal por parte de CaixaBank de que no se la de que el procedimiento judicial no iba a continuar. Y el caso es que nos encontrábamos ya con las fechas previstas para el juicio de desahucio y la decisión que tomamos eh, todo el grupo de, de compañeros y de compañeras era acompañar a Paola hasta la sede de hasta la sucursal de CaixaBank que había en este pueblo y no movernos de allí hasta no irnos con un compromiso escrito que nos pudiera servir en el juzgado para poder paralizar el desahucio. ¿Qué es lo que pasaba en ese contexto? Estamos hablando del año 2017. Eh, hubo realmente, en, en, en aquel momento, la, la, es, lo digo sin rubor, es decir, la plataforma afectada por la hipoteca era realmente un movimiento que copaba en el ámbito provincial de, de la provincia de Guadalajara ocupaba el espacio informativo de las protestas que, es decir, salíamos en la prensa pues eh, cada cierto tiempo porque habíamos ocupado un banco, porque habíamos paralizado un desahucio. Es decir, a través de una metodología de protesta que eh, basada fundamentalmente en la, en la desobediencia eh, y, en la, y en la presión popular, es decir... Eh, nosotros, en eh, realmente las plataformas afectadas por la hipoteca no intervenía ni en procesos judiciales, ni por el estilo, es decir, lo que hacía era, pues, er, es, éramos una organización y colectivo de acción directa, ni más ni menos entonces yo creo que lo que pasó en ese año es decir, y, esta, y este episodio de represivo, yo creo que marca un punto de inflexión, eh, hay una decisión política el, a nivel eh, provincial de las fuerzas de seguridad, de los de los órganos judiciales y también de los bancos que estábamos a los que estábamos señalando, sobre todo CaixaBank era uno de ellos, porque CaixaBank ahora en, en ese momento era la tercera entidad bancaria del país, ahora es la segunda. O sea que realmente estamos hablando de una entidad, la, la, la larga mano de CaixaBank en los juzgados, en la administración pública, es muy larga. no Entonces, eh, ¿por qué decía al principio antes esto de que era, fue una protesta eh, no de las más significativas? pues porque la detención, nuestra detención es algo que sorprendió a propios y a extraños, es decir, incluso los propios guardias civiles, te puedo decir que la, la detención estaban como sorprendidos de la orden que habían recibido. Fue una orden política, eso luego después lo verificamos durante la detención. pues casualidades de la vida y como producto de que Guadalajara es una ciudad muy pequeña, resulta que uno de los una de las guardias civiles que estaba que nos estaba custodiando en calabozos había sido alumna de uno de los compañeros que había así que, que estaba detenido y, y pues en de, preguntando y esto de dónde viene nos dicen de que de la orden venía de la subdelegación del gobierno o sea que fue un caso represivo eh, que realmente o sea, es el clásico caso aleccionador eh, para un movimiento social de en plan de os habéis pasado la raya y ahora vamos a por vosotros. Y es cierto, después del caso de las ocho de Caixada, vinieron muchos procesos judiciales posteriores, es decir, no no ha sido ni el primero ni el único, han venido muchos más, y, y que realmente, cuando nosotros comenzamos a abarruntar la idea de la insumisión judicial, eh, fue porque nos generaba una enorme, la preocupación esta ¿no? de, de que el Estado tenía una estrategia represiva sobre todo o sea nosotros eh, el hace poquito bueno luego después si queréis lo comentamos y eh, hicimos hace poquito un, un encuentro antirepresivo estatal eh, donde, donde bueno, a la hora para donde analizábamos cómo es esto de la insumisión judicial o como qué pasos debemos, debemos dar y es verdad que en los movimientos populares hemos desde la, desde la muerte de Franco hasta la actualidad yo creo que hemos eh, se, eh, dividido los primero o diferenciado los procesos represivos, algunos más altos, ¿no? Los casos de la legislación antiterrorista y otros más bajos que son pues por ejemplo los temas de la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero hay una como hay un proceso hay unos procesos represivos intermedios, ¿no? Como el pues, caso de las ocho de CaixaBank, el caso de la 6 de la Suiza, el caso de la 6 de Fragoz, la gente de Naval Navalcarnero, la gente de Cataluña, etcétera, como una represión de segundo nivel no menos grave, donde las fiscalías están pidiendo eh, penas de prisión altísimas y sobre todo con un efecto desmovilizador, porque lo que nos preocupaba de todo esto es que es decir todos estos casos represivos lo que estaban consiguiendo era hacerme en nuestra militancia eh, en el sentido de que mucha gente llegaba a la conclusión de que eh, mejor no me meto en esto porque mira lo que me puede pasar. O sea, con. que salía muy caro, ¿no? Eh, exactamente. Estabais teniendo cierto éxito y ahí vinieron enseguida a meteros el correctivo, ¿no? Claro, sí, sí, o sea, ni más ni menos. Sí, es más de un efecto, lo que dices tú, desmovilizador y paralizador para los siguientes que vengan y marcar una pauta, decir, a partir de ahora, esto se está yendo un poco en hermano manos y que sepáis que a partir de ahora esto va a estar más penado. Claro, pero fíjate que en el caso de... o sea, en el caso... yo creo que... yo creo que la, ese, digamos, esto que estamos comentando ahora mismo, yo creo que no es nuevo para ningún movimiento social que se precie deshacer cualquier acción de desobediencia. Yo creo que no es nada nuevo. Lo que nos Pare o sea, es decir como la estrategia del estado no es nueva lo que nos preocupaba y los sigue preocupando eh, y por eso por eso lanzar la, la hipótesis de la insumisión judicial es que quienes no teníamos o, o no teníamos una estrategia para enfrentar eso para enfrentar la desmovilización que produce todas estas imputaciones éramos nosotros es decir eh, y estábamos un poco hartos de la dinámica que está de, de entrar en los juzgados declarar que eh, El, el mamoneo este de los pactos con la Fiscalía, de las mmm, condenas pactadas, hmm. del, del, del, bueno, vale, no entro en prisión, pero estoy ahí hay dos años en el, en el disparadero, etc. Hmm. Es decir, y creo que, está, la verdad, que estábamos hartos de eso, de esas dinámicas, eh, que además es que lo que, lo que veíamos, ¿no? decir, muchos compañeros que han llegado a, a pactos con la Fiscalía ...y eh, luego después no se les veía el pelo. Claro. Sí, pues quizás eh, antes de entrar en la parte quizás un poco más política... ...de la insumisión judicial, que quizás lo que más nos interesa... Eh, ...por la, mirar un poco la parte más técnico o judicial... ...recuérdanos o contaros un poco qué era la petición fiscal... ...y la de la acusación particular... ...y también nos está leyendo por ahí que ha habido bastantes irregularidades... ...en lo que es el procedimiento y el proceso, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, fíjate, en la detención... Que ...esto que os comentaba antes, la detención que sorprendió... ...incluso a los propios agentes de la Guardia Civil... Se produce, ya ya empezamos mal, es decir, eh, en, el, en el año 2015 hay una reforma del Código Penal, eh, que es una o sea, no solamente se promulga la, la, la llamada Ley Morraza, sino que hay una triple reforma, reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, o sea, la, la, la antigua ley corcuera, eh, se hace una reforma del Código Penal y se hace una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En la reforma del Código Penal se introduce un tipo de delito que es el delito de es un delito leve de se llama delito leve de allanamiento de establecimientos abiertos al público eh, que es como todo delito leve tú no puedes eh, detener a alguien por la comisión de un delito leve. Es decir, que eso es lo que realmente a lo máximo a lo que, de, que, que pensábamos que se nos podía se nos podía imputar, o sea, era un riesgo calculado por así decirlo. Entonces, sin embargo, se nos detiene. Claro, se nos detiene, un delito leve no se puede detener. Entonces, ¿qué es lo que hace la Guardia Civil? Lo que hace la Guardia Civil es justificar la detención inflando el atestado. ¿no? dije Bueno, pues toda la toda la batería de la desobediencia, delito grave de desobediencia, delito grave de resistencia a autoridad, posible atentado, etc. ¿no? Entonces, esa es, esa es la de, digamos, inflan el atestado con la finalidad de justificar por qué nos detuvieron. O sea, ya empezamos con la primera irregularidad. Luego la segunda irregularidad es que, claro, pues si, si somos unos delincuentes tan peligrosos, bueno, eh, veamos las cámaras de seguridad del banco. Ya os digo, fue una protesta muy sencilla, no fue de las más eh, de las más duras que ha tenido la PA. Eh, desaparecen las cámaras de seguridad. Eh, cuando el juzgado requiere a CaixaBank las cámaras de seguridad, dicen que las han borrado. Tú, y esto lo quiero poner en situación. Tú imagínate que robas un banco. Es decir, a alguien se le ocurre pensar que un banco borra las cámaras de seguridad eh, después de haberlo robado, o sea, a nadie, ¿no? Pero, sí, cierto... no, ahí, ahí está la, la mano larga de la Caixa que decías, ¿no? Exactamente, claro, claro, es que lo llego a saber y, y robo el banco, o sea, no no no hago la protesta, ¿me explico? O sea, es que lo llego a saber y no y no, no no me quedo ahí, o sea, directamente bueno, claro, claro. me llevo los la cámara de seguridad, los plasmas y todo lo que haga falta. Entonces, pero bueno, Entonces llegamos a ese punto, llegamos además, fue una instrucción larguísima, una instrucción donde incluso, ya te digo, los propios guardias civiles cuando declaran en el proceso judicial y vienen a decir más sobre algo parecido, decían, pues la verdad, eh, ahora voy a explicar un poco por qué lo de la Guardia Civil, eh, la Guardia Civil dice, no, pues la verdad, a ver, más allá de una resistencia pasiva que les detuviéramos, realmente como que fue una cosa muy tranquila, ¿no? Eh, y esto, porque os decía esto de los guardias civiles? Pues porque, claro, la guardia civil, que pensemos en Guadalajara capital es, digamos, la, la concentración de población sobre todo es Guadalajara capital. El resto de la provincia está muy muy despoblada. Entonces, las funciones tradicionalmente represivas en, en, en Guadalajara siempre las ha practicado la Policía Nacional. O sea, la Policía Nacional es un cuerpo entrenado en lo que es el, en los montajes, en las eh, declaraciones falsas, en las imputaciones, en inflar atestados. Pero ¿qué es lo que ocurre? La Guardia Civil no estaba preparada. Eh, de hecho, mmm, el proceso de detención de ese día dura tanto, entre otras cosas, porque la Guardia Civil no tenía ni coches disponibles es decir, nos tienen que ir llevando uno a uno hasta el cuartel de Cabanillas del Campo hasta Guadalajara y por eso pues creo que la detención se prolongó o sea, lo que es la, la, el desalojo fue como dos horas eh, y claro, de hecho había hubo un, bueno, no me pasó a mí, le pasó a, a otro grupo de compañeros que, que hubo un momento en que los guardias civiles se, habían, se perdieron por Guadalajara porque no sabían dónde estaba el cuartel o sea, eh, o sea que era, no, no, no sabían ni dónde estaba o sea, a ese nivel Entonces, luego después pasa esto. Pasa que la Guardia Civil declara y, claro, dicen dicen realmente lo que pensaron. Efectivamente, la protesta fue una protesta pues muy normalita. Eso, por un lugar, y luego ¿qué es lo que ocurre? Eh, bueno, ya llegamos a la fase de... Pasamos la fase de instrucción. Llegamos a la, a la fase de juicio oral, donde califica el Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito de desobediencia grave y de engendamiento de establecimiento del sector público, donde nos pide eh 10 eh, o sea 10 meses de prisión y 2 meses de pena multa o sea que serían como 11 meses de prisión porque bueno sabéis que la pena multa Eh, si son por cada dos días no pagados, es un día de privación de libertad. Eso, eso sí es de cumplimiento efectivo, ¿no? independientemente de que tengas o no eh, antecedentes penales. Y en el caso de CaixaBank, pide tres años y nueve meses de prisión. Creo que bueno pues eh, infla también la acusación muchísimo en el sentido de bueno coacciones, eh, desórdenes públicos, atentado, resistencia, desobediencia, etcétera, todo el, todo el catálogo. Y casualidades de la vida pues llegamos a la fase de juicio oral y nos designan a una jueza que se llama María del Carmen Molina Mansilla, como como la, la jueza de, la, digamos, el tribunal de enjuiciamiento. Un es una tía que se, que se llama María del Carmen Molina Mansilla, una, un personaje siniestra que se hizo muy famosa en muchos medios de comunicación porque le pregunta a una víctima de violación si había cerrado bien las piernas mientras la violaban. ahora. Eh, sí, sí, sí. Sí, fue ju de violencia de género en, en Vitoria. Mm. Y, y vamos eso sea, es un personaje que evidentemente no, no era casualidad que nos lo colocaran eh, para ese momento justo en el en, para un caso como el nuestro en, fue la primera vez que empieza que decidimos no nos, que no nos íbamos a presentar fue la, el primer el momento procesal porque dijimos obviamente esto no es casualidad y y, y estamos ante un juicio cuya sentencia está ya redactada, y además que no solo eso, sino que además que el tribunal decide eh, decide eh, celebrar el juicio a puerta cerrada. Eh, que esto es algo muy grave a nivel procesal, pues porque el derecho a una audiencia pública eh, es una garantía, de hecho se llama la garantía, o sea, en las facultades de derechos se estudia como la garantía de la audiencia pública, es decir, que la sociedad pueda estar presente en el juicio y evaluar si el juicio ha sido eh, justo ¿no? Uh -huh. entonces nos negamos nos llegamos a, a participar un juicio en esas condiciones porque nos parece un, un juicio farsa hay una, a, hay una primera amenaza de ponernos en un búsqueda de captura que finalmente no se produce porque nosotros la recusamos eh, como, como jueza. efectivamente pues bueno la final la audiencia provincial de Guadalajara nos dice que efectivamente pues que lo de la, lo del juicio por pues, la cerrada pues, que es una barbaridad y vuelven otra vez el expediente al juicio, al juzgado de origen y cómo se convoca nuevamente el juicio. Eh, claro, la cuestión está en… esto es una cuestión casi como de estrategia, ¿no? Es decir, eh, bueno, ahora viene el juicio, bueno, supuestamente ya, ya va a ser… Ya, ¿qué, ¿Qué más queréis, no? Va a ser un juicio a puerta abierta, con una jueza que, que ya distinta con a otra, ¿no?, supuestamente inmaculada, y entonces llegamos a la conclusión de, de bueno, pues ya ya tenéis todo lo que queréis. Bueno, no tenemos todo lo que queremos, es decir, realmente eh, el, el problema de fondo eh, es que nosotros ejercimos un derecho fundamental, el derecho fundamental a la protesta, el derecho el derecho a de manifestación, el derecho a la libertad de expresión y lo que no podemos admitir es que ...por el ejercicio de un derecho fundamental... Eh, ...tengamos ya para empezar una pena de banquillo... ...¿no? Mm -hmm. Es decir... Claro. Eh, ...es un proceso judicial... ...siete años además... Que, bueno, algunos ya estamos acostumbrados, pero hay otra gente que realmente es una verdadera tortura. Claro, entonces eh, entiendo que, que lo que empezó siendo un, una opción por la insumisión judicial de cara a las irregularidades y a las barbaridades que os estaban metiendo en el proceso, una vez que esas irregularidades cesan, decidís por, por una cuestión política y, digamos, ya personal de dignidad, seguir con la insumisión judicial y no presentaros, aunque os hayan cedido en esas dos cosas, y presentarlo como una causa, o sea, más como un juicio político que por una causa por lo sí que, que, lo que queda, es, ¿no? Final. Claro, es que es eso, es que al final eh, tampoco, y yo creo que eso también es producto también de una evolución nuestra, es decir, que, que yo creo que, bueno, pues eh, Carlos me conoce y, y creo que no le sorprende que, que por lo menos yo en lo personal haya tomado esta decisión, pero bueno, es verdad que mucha gente ha tenido que tener una evolución para llegar a esa conclusión, pues porque era la primera vez que se producía, un, que, que vivía en una cosa parecida, eh... Y entonces la decisión política es que, claro, eh, es que es intolerable. Es que es intolerable eh, que por el ejército de un derecho fundamental tengas que pasar por un juzgado. Mm. Y yo creo que esa es la cuestión de fondo que eh, debemos también, lo de, de los movimientos populares, también tenemos que empezar a, a analizar, ¿no? Es decir, porque muchas veces nos pasaba, ¿no? Sobre todo en las reuniones en esto, ¿no? Bueno, pues que a lo mejor si una buena estrategia jurídica y demás, ¿no? o sea, ya, ya llegábamos a la conclusión de que esto tenemos que o rompemos la baraja o nos van a seguir imputando cada dos por tres ese tipo de historias ¿no? es, es, sí. es Exactamente, claro. por eso quizá también ha sido el, el llamaros, más que primero también porque contáis el caso, pero sobre todo por desarrollar las ideas de insumisión judicial de desobediencia civil, hay que empezar a romper la baraja como tú dices, tenemos que empezar a dejar de pagar esas multas que nos caen porque es que si no eh, pues si hay que pagar una semana de cárcel se paga, si hay que pagar cinco meses de cárcel se pagan, vamos a empezar a plantar cara porque claro. no está el mundo como para ir cediendo y yo creo que actos como este os dignifican nosotros lo apoyamos totalmente desde aquí por eso os hemos llamado y, y invitamos a todo el mundo a seguir esos mismos procedimientos, esos mismos casos y plantear las luchas en una, de una visión política más que es una visión puramente de a ver cuánto menos me puede caer si digo esto o si digo lo otro para una rebaja de condena, pues yo creo que habéis hecho bien desde aquí Sí, sí, a ver, la, la libertad se, se consigue ejerciéndola, ¿no? Y los derechos, <risa> eh, eso <risa> Así que... Sí, aparte, eh, aparte fíjate que eh, la, la, el planteamiento es que eh, no solamente, eh, es decir, esto es un poco parecido al, de hecho, creo que el, el, el nombre de la insumisión judicial, rememora precisamente eso eh, que el, el planteamiento que queremos hacer es el mismo que se planteó en su momento con la insumisión al servicio militar obligatorio uh -huh. es decir, eh, tenemos que politizar los procesos judiciales es decir, eh, los procesos judiciales son procesos políticos todos todos en, eh, sin, sin excepción y por lo tanto tenemos que abordarlos políticamente uh -huh. y eso parte incluso por el no reconocimiento de los tribunales de justicia eh, como como órganos eh, válidos para, eh, para, para someter a examen el ejercicio de cualquier derecho fundamental ¿no? entonces eh, el derecho que los derechos hay que ejercerlos no son como se decía ¿no? son, lo decía García, decía que los derechos son como músculo que si no se ejercen se atrocian y, y la cuestión está en que eh, tenemos que ejercerlo eh, en, la, en la base de la desobediencia y de la insumisión es decir, creo que es un error lo que decía Carlos, el pago de multas, eh, la búsqueda de pactos, los pactos con la fiscalía que además lo buscan permanentemente, o sea, de hecho la fiscalía ya tiene tiene una circular emitida en su en su en el año 2016 de la Fiscalía General del Estado precisamente para ese tipo de procesos donde lo que es el planteamiento es pido penas muy altas para luego ofrecer el pacto, o sea, el, el objetivo de la fiscalía es anularnos como movimientos. Entonces, si eso es lo que tenemos que tener claro, de que eso es una operación política del Estado y como tal, tenemos que responder con una operación política de los movimientos populares. Perfecto, sí, Diego. El, el primer acierto, de hecho, es eh, el identificar bien al enemigo, ¿no? Pues con ese Exacto. mensaje yo creo que nos vamos a quedar para cerrar y bueno, estaremos pendientes de, de la, de, de del recurso. recurso que habéis echado y demás y, yo digo, todo nuestro apoyo desde aquí. Creemos que es una adopción inteligente y valiente. Animamos a todo el mundo a seguir con esta táctica también de insubición judicial y muchas gracias, Diego, por atendernos. Y un abrazo. Nada, a vosotros un Venga, abrazo fuerte abra... y Y, y nos vemos pronto Venga, vemos a veces, pronto. veces así Es que es ricasco, agur Que ricasco, agur ¡Lucharé! zaio hau bukatuta e, billar aurkako manifara deitzen dizuegu eta, bueno, ze eragile ditugu manifa honen atzean, Mikel? Bai hori da, lehen astu jaku, lehen, e, presentatu dugu aurkeztu dugu deialdi eta astur jaku eragile dauden manifa honen atzean. Eta, gutaz gain, ba, amnistien aldeko mugimendua, askapena, Bilboko Kontxeilu sozialista, Boltsen, EKB, EHPK, Kalas, Eskerralde antifazista, Zamidun eta Otanes plataforma egongo dira. Eh, lehen izan dugun bezala, Iruinan ere manifagengo da eta Iruinan eragi hauek ere daudatzean eta gero gazteizen eta eh, Unostin askopera kantolatu ditu manifa Eta hori. Ba, bertaratzea, nimatu, hori eta bilar elkar ikusiko dugu eta kalertan ikusiko gara betiko moduan. Hori da. Eta the mm -hmm. go